Gusti, Gusti, y bienvenidos, bienvenidas un día más a Berrión, el magazine de actualidad de Berriosari Ratia. Y es jueves 17 de mayo y ahora mismo tenemos una temperatura de 16 grados en Berriozar, temperatura más alta de lo que teníamos en días pasados y que irá subiendo conforme pasen las horas hasta los 25 grados de máxima que se esperan para hoy. Eso sí, conforme aumente la temperatura también aumentará el riesgo de tormentas y chubascos. Parece que hoy no nos vamos a a librar, eso nos dice por lo menos nuestra previsión meteorológica para mañana también se esperan temperaturas que pasen de los 20 grados 22-23 eh, grados y algunas eh, lluvias y el panorama para el fin de semana parece que no varía demasiado, eso sí, el domingo parece que bajan las temperaturas de forma drástica Y hoy jueves 17 de mayo vamos a hablar de multitud de cuestiones aquí en Berrión, en el magazine de Berriozar y Ratia. Nos miraremos un poquito el ombligo, hablaremos de ese cursillo de radio organizado por esta casa, por Berriozar y Ratia y por Egusky Plaza El Cartea. Hablaremos con el responsable de Egusky Plaza El Cartea, Jaime Iribarren, que nos contará todo lo que tendrá lugar durante esos días del cursillo los días 15 y 16 de junio y también hablaremos de educación de los recortes educativos. Otras muchas eh, cuestiones eh, que trataremos en nuestro boletín informativo Todo ello será en eh, breves eh, instantes eh, cuando comencemos eh, nuestro informativo Así que quedaos eh, con nosotros, quedaos en este dial en el 100.8 de FM en Berriozar y Riatía. O si nos seguís por internet en eguzquiplaza.net Comenzamos nuestro boletín informativo de hoy jueves 17 de mayo hablando de educación, hablando de recortes educativos y, como no, eh, tenemos que hablar de esos paros, de esas jornadas de huelga convocadas en Navarra para los días 22, 29 y 31 de mayo. Alrededor de 600 personas se reunieron ayer en asamblea en el Departamento de Educación, donde ratificaron su apoyo a las jornadas de huelga convocadas para los próximos días 22, 29 y 31 de mayo por los sindicatos LAB, ESTE y LAS, Comisiones Obreras, AFAPNA, AMPE, CSIF, ELA y UGT contra los recortes en materia educativa. Una vez finalizada la asamblea se manifestaron por las calles de Pamplona. Al término de la reunión, Espeiriarte de LAB explicó que durante la reunión se trató la posibilidad de una huelga indefinida a partir del 31 de mayo. ...señaló que la mayoría de los docentes... ...considera que la situación lo merece... ...pero matizó que es una decisión fuerte... ...que precisa de trabajo y compromiso... ...acerca de las declaraciones del martes... ...en las que el consejero de Educación... ...José Iribas... ...afirmaba que el gobierno de Mariano Rajoy... ...ha actuado dentro de sus competencias... ...al hacer los recortes educativos... ...según un informe jurídico... ...la portavoz LAB ...mostró el rechazo mayoritario... ...de los sindicatos a este planteamiento... ...Iriarte informó... ...de que Iribas ha convocado hoy a los sindicatos a una reunión de la Mesa Sectorial de Educación para conocer el posicionamiento de los sindicatos, aunque apuntó que la opinión de la Comisión de Personal Docente ya es conocida. En este sentido, destacó que una mesa sectorial tendría sentido si el Departamento de Educación se replanteara la retirada de algunas medidas. Iriarte se mostró abierta al diálogo, pero subrayó que lo que necesita de educación pública son medidas positivas. Por su parte, Comisiones Obreras informó ayer que un análisis jurídico era Elaborado por el sindicato revela que el decreto ley de medidas en materia de educación no es de obligado cumplimiento en Navarra ya que permite el máximo nivel de flexibilidad a las comunidades autónomas. Y hablamos ahora de un suceso luctuoso que tuvo lugar el año pasado, el denominado crimen de Berrio Plano, que tuvo como víctima precisamente a un vecino de Berriozar. La Fiscalía ya ha remitido a la sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra la calificación del llamado crimen de Berrio Plano, en el que se solicita para el acusado Nicolai Georgiev, de 27 años, una pena de 29 años de prisión, 18 por asesinato, 4 por robo con violencia y 7 por por secuestro. En este último delito, en caso de que se desestime, solicita alternativamente un delito de coacciones que eh, ...por dos años. La víctima, Antonio Echeverría Hernández... ...vecino de Berriozar, de 51 años... ...padre de cinco hijos... ...murió en plenas fiestas de San Fermín... ...el 14 de julio del año pasado... ...por los golpes que Georgiev le propinó... ...con una estaca de madera. El juicio no será conjurado... ...puesto que hay delitos en estos hechos... ...que exceden la competencia del Tribunal Popular. El acusado acudió la noche del 14 de julio del año pasado... ...al domicilio de la víctima y solicitó que bajara al portal puesto que tenían determinados negocios en común según señala la Fiscalía Desde allí se dirigieron a un paraje apartado de Berrioplano en el que el procesado le dijo a Echeverría que tenía chatarria para entregarle y con la que saldar una deuda pendiente Ahí se inició una discusión entre ambos en la que se golpearon mutuamente causándole lesiones de escasa entidad. En un momento Georgiev cogió una estaca de madera de un metro de largo con el que golpeó a la víctima en la cabeza. Esas son palabras de la propia Fiscalía. El apaleamiento le ocasionó cuatro graves heridas y finalmente, tras su ingreso hospitalario, la muerte. Los golpes que recibió se localizaron en el cráneo, en la línea del sombrero, en la ceja y en el entrecejo. Y pasamos ya a hablar de Berriozar, de la actualidad más cercana y comenzamos por esos campamentos organizados por la asociación Kiliki, unos campamentos de verano dirigidos a niñas y niños de entre primero y sexto de primaria. ...que tendrán lugar en euskera y en castellano y cuyo plazo de inscripción comienza hoy mismo, hoy y mañana de 12 a 1 y media del mediodía en el Kulturgune podréis realizar la inscripción... Más cuestiones de carácter local, hablamos de, de ese taller de radio, de ese cursillo organizado por esta casa, por Berriozar y Riatia, en colaboración con Eguzqui Plaza El Cartea, para aprender a hacer un programa de radio dirigido a todas aquellas personas que tengan interés en la radio. Consiste en dos días, dos jornadas de clase teórica, de parte teórica y una práctica. Eh, para todas aquellas personas que lo deseen, pueden inscribirse ya eh, mandando un email a la dirección arroba gmail.com gmail Hasta el próximo 13 de junio. Hablamos ahora de dos concursos eh, con Solera, dos concursos con tradición en Berriozar. El primero de ellos, el del cartel de fiestas. Concurso para elegir el cartel que anunciará las fiestas de este año. Podéis eh, presentar vuestros originales hasta el próximo día 8 de junio y las obras se entregarán en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Berriozar en horario de 8 de la mañana a 2 del mediodía. Cada participante podrá presentar un máximo de tres carteles en estilo y técnica libres y se premiará al mejor cartel presentado al mejor local y también habrá un premio infantil de hecho serán 600 euros para el mejor cartel 300 para el mejor cartel local y 150 en la modalidad infantil Y otro concurso que este año cumple su decimoprimera edición es el concurso de fotografía, una imagen desde la discriminación a la igualdad. Podrá participar toda aquella persona que lo desee con un máximo de tres fotografías, aunque se premiará como máximo una obra por persona. Estas obras, estas fotografías eh, deberán reflejar situaciones de discriminación, corresponsabilidad, buenos tratos y eh, igualdad entre hombres y mujeres. Deberán estar tituladas, eh, podrán presentarse en blanco y negro o en color, aunque con un eh, tamaño en concreto 20 x 30 centímetros. Estas eh, fotografías se entregarán en sobre cerrado, en el que se detalla eh, el título de la fotografía y la frase decimoprimer concurso de fotografía. Se entregarán en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento en horario de 8 y media de la mañana a 1 y media de la tarde, desde el 16 de mayo, es decir, desde ayer mismo hasta el 22 de junio. Y habrá tres premios eh, en la Categoría general: un premio de 400 euros, un segundo premio de 300 y un tercer premio de 150 euros. Además, también habrá un premio especial para la mejor fotografía presentada por un o una Berrio Zartagra, consistente en 400 euros. Y concluimos nuestro boletín informativo de hoy recordándoos que también está abierto el plazo para solicitar beca para el comedor de la escuela infantil en el curso que viene. Las solicitudes deberán realizarse hasta el próximo 31 de mayo en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Berriozar en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde.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 Berriosar Irratia, en el 100.8 de FM. Berriosar Irratia, sorti. Busted flat in Ben Rouge, waiting for a train, and I'm feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down Just before it rained And rode us all the way To New Orleans I pulled my harpoon and a my dirty red bandana I was playing soft While Bobby sang the blues ah. When she wipe slapping time I was holding Bobby's tanny mat We sang every song that driver knew Another word for nothing left to lose Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free no, no. and yeah, feeling good was easy at no, no. When he sang the blues You know, feeling good was good enough for me Good enough for me and my Bobby, Yeah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 Seguimos adelante en el magazine Berrión, en el 100.8 de FM o en EguskiPlaza.net. Y ahora vamos a mirarnos un poquito al ombligo. Vamos a hablar de Berriozar y y de ese curso de radio que hemos organizado con Eguski Plaza El Cartea. Y para hablarnos de todo ello tenemos ya con nosotros a Jaime Iribarren, responsable de Eguski Plaza, Kaixo Jaime Gunon. Bueno, pues eh, ya es la segunda edición de este curso de radio. Me imagino que la primera edición habría bueno, hecho una buena valoración para, para hacer una segunda edición. Sí, bueno, eh, es evidente, ya lo dijimos también en su día, que la valoración que hacíamos del cursillo era muy altamente, altamente positiva porque, por un lado, hubo mucha participación, por otro lado, tuvo sus frutos. De hecho, hoy en día, la mayoría de las personas que están haciendo radio aquí en Berrizar y Ratia salieron de ese cursillo, ¿no? Hmm, efectivamente, gracias a ese cursillo es por lo que hemos podido confeccionar la parrilla que tenemos actualmente, ¿no? Con gente que se anima, después de pasar por nuestros estudios, se anima a hacer un, un programa de radio. Digamos que ha, ha habido de todo, ¿no? Gente que, que se ha ilusionado con la radio después de ver esto, o después de ver cómo era. Gente que ya venía ilusionada de casa, que también, <ríe> que también hemos tenido y digamos que el, el buen ambiente habría imperado durante aquellos días. Sí, y además eh, la gente en su día, yo me acuerdo que venía con muchas ganas de aprender. Es cierto que en lo que son los días del cursillo propiamente dicho, tampoco es que se aprenda todo, se, se dan unas pautas, unas bases, y des, después uh -huh. la gente que se anima a continuar y a profundizar, y a, porque tiene como objetivo hacer un, algún programilla, es cuando realmente... Se sacan los frutos del cursillo y no solo del cursillo, sino uh -huh. del propio aprendizaje que, que viene posteriormente. ¿no? Vamos a hablar un poquito <coughs> perdón, del cursillo de, de, este, de este año, que la parte teórica tendrá lugar los días 15 y 16 de junio. ¿No es así? Uh -huh. eh, en cuanto a la parte teórica, se van a ofrecer... Diversos contenidos, ¿no? Sobre cómo hacer un programa de radio, cuánto, cuáles son las pautas sí. generales, ¿no? Bueno, en primer lugar hay que decir que la carrera, la carrera de periodismo sigue, sigue, sí, sigue, vigente, siendo, ¿no? sigue vigente, son cinco años y que en dos días no se, puede, no se pueden impartir todos los contenidos, ¿no? Pero no, no nosotros te, no tenemos como objetivo, como digo, sacar periodistas de esos dos días, ni mucho menos, ¿no? Nosotros lo que pretendemos con un cursillo tan corto podríamos hacerlo más largo, y de hecho no descartamos hacer cursillos para profundizar y, y más largos, ¿no? Y de más, de mayor duración. Pero eh, el objetivo básicamente de este, de este, de este cursillo es simplemente es acercar la a la gente a la gente, hacer posible a los vecinos y vecinas de Berriozar, de los colectivos y tal, a la radio. Eh, enseñarles la radio y de paso también invitarles a hacer radio ¿no? mm. entonces en dos días lo que hacemos simplemente es decirles oiga mire evidentemente hablamos de, de o impartimos o trasladamos transmiti transmitimos unos ciertos contenidos ¿no? teóricos mm, respecto pues al tema de la voz la entonación todo mm. este tipo de cosas ¿no? pero principalmente lo que hacemos es proponerles la elaboración de un supuesto de programa de radio, ¿no?, eh, cada uno al que le apetezca, enseñarles a elaborar una escaleta, cómo se prepara una, un, un programa de radio, que hace falta una sintonía, que hace falta un desarrollo, un guión, tal, tal, tal, y, y después de darles esas pautas, hacer un ejercicio práctico de preparar ese programa de radio, ese hipotético programa de radio mm. que les gustaría hacer, y después hacerlo, llevarlo a la práctica, ¿no?, Entonces es un, es un cursillo muy, muy, muy, muy práctico. Uh -huh. ¿eh? Por eso le decimos que sí, tiene su parte teórica porque es necesaria, pero es eh, esencialmente práctico. Uh -huh. Y mm, sí, es verdad que son dos días, el 15 y el 16 de junio, pero realmente no van a ser dos días, sino que van a ser más. Nosotros uh -huh. proponemos esos dos días para impartir los contenidos y luego eh, lo que ya hicimos también el año pasado fue eh, quedar con el, por grupos más reducidos de personas eh, para, para profundizar un poquito mm. en, lo que, en, lo que se, en lo que se trabaja y se propone esos dos días. Eso te iba a preguntar ahora porque se habla de la parte teórica en, en los carteles, en los anuncios de, del curso, pero bueno, que si, la parte práctica será... ...más personalizada, ¿no? ...en grupos reducidos porque... ...bueno, para empezar, porque tampoco cabe mucha gente... Es. En, la, <risa> ...en la radio, pero por otra parte porque también es... ...porque eh, eso bueno, es más, más eficaz también. ...es más eficaz, hay una sola mesa... ...no todo el mundo, si entra un grupo de 30 personas... ...no todo el mundo eh, podría eh, atender... Ni, ni, ...ni podría beneficiarse de los conocimientos que se imparten... ...si, si no ve ¿no? Lo, que, lo que está pasando... Y, ...y es mucho más eficaz si se, si se hacen en grupos pequeños... ¿no? Y, ...y bueno, pues eso se hará, como has dicho tú quedando con los diferentes grupos posteriormente, ¿no? Después de haber dado una... Sí. una bueno, y una luego lo, lo que sucedió también con el cursillo del año pasado el cursillo se hizo, se hizo en, ju en junio uh -huh. pero digamos que aunque, es, o sea, extraoficialmente con toda la gente que luego mostró interés por seguir haciendo radio y hacerlo aquí en Berriza y Ratía eh, lo que hicimos fue a partir de septiembre seguir quedando con toda esa gente y de hecho podemos decir que casi la mayor parte de este año deze este curso... No, ha sido también un, un cursillo continuado con bastantes de esas personas no bueno, digamos con que, la, que con algunas aprende. me voy a atrever a decir que hasta demasiado <risa> pero bueno cada uno tiene sus ritmos y los respetamos y además aquí nadie pretende hacer profesionales de esto no de todas formas podemos gente decir que, que se sea le da un, mejor y gente que se le da peor eso, ¿no? un aprendizaje para para todos nosotros también no eso es y sí porque al final yo qué sé pues si es que es así o sea con la práctica se se aprende no y haciendo se aprende Es lo que le decimos a la gente, o sea, hay que perderle el miedo mm. y, y lanzarse. Y bueno, metiendo horas, ahí tenemos muchos programas que hoy en día se pues, hacen con bastante calidad aquí en, en esta radio y, y, y, y, y todos sus componentes eh, salieron de ese cursillo de hace un año y no tenían ni idea de, de lo que era una radio y lo están haciendo muy bien. Por, vamos a poner nombres y apellidos, ¿no? A esos, a esos programas, a esa gente que salió de... El problema de es que si curso. no ponemos los otros se nos van a busquear, ¿no? No, pero bueno, por ejemplo, digamos... Pues, por ejemplo, a Obrera Betty, ¿no? Eso es. Pues es un claro ejemplo, ¿no? De cuatro personas que, que no habían hecho nunca radio, absolutamente nada de radio, y tienen, pues, pues una persona en el control, Gorka, que... que, que controla totalmente la, la mesa y bueno pues eh, lo hace muy bien no uh -huh. y, y respeta como suele decir Kini al milímetro la escaleta <risa> y bueno y luego pues Felipe bueno ayer eh, Kini no que sí. ahora está un poco más de vacaciones pero pues, gente que, que que lo hace muy bien que lo están que les preparan unos programas con de gran interés en cuanto al contenido y bueno eh, chucunes, ¿no? Bastante, <risa> bastante... Sí, sí, muy... Hasta, bastante bien hechos, ¿no? Eso es, ¿no? No, de, con, con calidad profesional casi partiendo de las limitaciones que tenemos en la propia radio tratándose una radio pequeña local. tratándose de, eso es una radio local de gente que no es profesional y de gente que bueno simplemente es aficionada a la radio y están haciendo una labor muy, muy interesante eh, bueno pues yo creo que de todas formas que ya hemos animado lo suficiente a la gente si no les recordamos cómo pueden eh, inscribirse en este, en este cursillo, que es muy sencillo, ¿no? Es mandar un email tan fácil como eso. Sí, bueno, hemos dado por hecho que todo aquel que tiene interés en hacer radio sabe utilizar <risa> mínimamente el correo electrónico y, y, bueno, simplemente lo que tienen que hacer es enviar un correo a berriozarirratia.com uh -huh. mostrando su interés. Lo único que tienen que decir es eso, o sea, que quieren... Que quieren eh, ...participar en el cursillo y nosotros nos ponemos en contacto con ellos... ...les pedimos el teléfono, les pedimos la dirección, nombres y apellidos... ...que tampoco les vamos a pedir más <risa> y eh, aclarar que es gratuito... ...que no lo hemos puesto en los carteles pero que alguno lo ha preguntado... ...y sí, es gratuito, entra dentro de lo que es la propuesta de convenio... ...que tenemos con el ayuntamiento para gestionar esta radio... ...nosotros nos comprometimos a hacer un cursillo anual... Eh, y, ...y lo hacemos gratuitamente... Y bueno, eh, decir que bueno, sería interesante que la gente que esté animada o que le interese el asunto, que nos mande cuanto antes el correo uh -huh. para nosotros también organizarnos y prever eh, cuánta gente cuánta va a haber y tal. ¿no? Pero bueno, en principio hemos puesto, hemos puesto el límite de, de, para apuntarse el 13 de junio, es decir, que la gente también se lo puede pensar tranquilamente, <ríe> puede hablar con sus colegas, con sus compañeros, compañeras de colectivo Y, y aquí quiero hacer una especial incidencia porque creo que los colectivos de Bergazar algunos ya están participando, otros sería muy interesante que participaran. Yo sé que a veces es complicado, pero pero bueno que esta es una herramienta muy interesante para trasladar pues mucha de su actividad. ¿no? Entonces bueno pues que se animen, que no es tan complicado como parece que además esto engancha y que, y que sí, les va a gustar, ¿no? Podemos dar fe de ello, creo. Los mm. que, todos los que hacemos eh, Berriozar y Riatía podemos decir que, que es una actividad que engancha y que una vez que se supera ese miedo a la, a la mesa de, de mezclas, que en el fondo en, en, con esas dos jornadas de cursillo se ve que es una, bueno, que es una tontería, que enseguida se, se aprenden las nociones básicas. Sí, eh, bueno, al final lo de la mesa, cuando lo ves alucinas porque tiene tantos botones que, que dices, yo esto no me lo voy a aprender en mi vida pero claro, lo que no sabe la gente cuando ve la mesa es que no tiene que aprender eh, todos, la, los todos los botones que <ríe> le basta con dos efectivamente, bueno, pues ya con ese último consejo eh, lo vamos a dejar aquí, Jaime Iribarren es que ricasco una vez más por haber estado con nosotros y hasta la próxima es que ricasco agur, agur. Emen menche jarraitzen dugu, berriozari irratian, berrion magazineen zuten arizarete, FMko puntu sortzian, edo interneten, eguzkiplaza puntu neten, eta lehen e, aipatu ndizu egu eskuntza munduko, edo eskuntza lorreko murrizketak aipaga izanen genituela, eta e, telefonoz bestalde daukagu, Ainara Nazar, Mendialdea Eskolako Irakasleak, aixo Ainara, egunon! Aixo egunon! Tira ba, alaxe e eginen dugu hitz eginen dugu murrizketen inguruan aska, azken egunetan askotan entzun dugu ba murrizketak gora ta murrizketak bera eta jakin nahiko genuke ba zehatzmehatz zeintzuk izanen diren murrizketa hoiek ezkuntza komunitatean eh bai ba bueno hori herria izan hori azken aldian isugarri e, pila entzun ditugu murrizketen asuntua Eta, bueno, eh Madridgo, ori Madrid, bueno, Satomayan eginda egindute lerri berri bat, uh -huh. eta bueno, e, mituzte, bat, ori, inguruko, bat, eh bertan aipatzen dituzte, hainbat hori murrizketen inguruko hainbat kontu ez. Uh -huh. Orduan, eh hoietakoren artean egongo litzateke eh geletan bai. ikasleko puru handitzea. Bai. Uh -huh. Orduan, eh ikasleko puru handitz e, suposatzen du nolagai hori, e, ez, aurrakekin gaudenean, Pues ori, arreta een heel belangrijk punt. Het is een heel Het is een heel Het is een heel Het is e metodologian ere ba bueno, es en una metodología saiatzen gara parte hartzailea e, izatea aktiboa e, aurren autonomia sustatzen duena izatea o or, hori ere sailduko da. Mm. Eh izan ere e, gaur egun kopurua badago e, aurreskuntzan eta lemezkuntzan 25 ikasletan. Bai. Eta hemendik aurrera? Beraz e, hemendik aurrera hasira e, batean planteatzen zuten eguneko egiaigotzea izango ldirat ezkla 30 e, ikaslerelako. Mhm. E, prinsipioz hori bairudi, euneko gehi hori oraingoz, oraingoz, zaten dut oraingoz en datoren urtean eurrengoan egin daiteke, baina hori prinsipioz e, ogeita saspiraere igoko leitzateke, uh -huh. eta bigarren eskuntzari dagokionez, ogeita maga bostera. Asko Or, txo, eh? Asko, os, e, kristoneko ikasleko purua, zen gaur egunere ogeita bostekin e, de xente, de xente da, uh -huh. pentsa irurteko gelagatean ogeita bost ikasle izatea, ja, ba, ba, bueno, ja. Maar ik ben niet zo gek. Ik ben heel erg gek. Ik ben heel erg gek. Ik ben heel erg gek. Ik ben heel erg gek. Ik ben heel erg gek. Ik ben Ik ben heel erg gek. Ik ben heel erg gek. Ik ben suposatzen du, irakasle gutxiago mm, kontratatuko girela. Mm Honekin -hmm. e, lotuta ere, mm, eta eragin goduenak ere, irakasle gutxiagoen kontratazio hori, mm -hmm. e, bada, bestelako bigarren puntuko edo em, neurri bat, ez, murrizketa neurri bat, izango hori iratekela, e, guk zuzenean aurrekin, eskolan, e, gure taldearekin, ematen dugun ditugun saioak gehitzea eta mm -hmm. pertsona bakoitzak eh gela bat e, gelaren gelarekin eh dituen saio kopuru hori gehitzea bi ordu gehiagotan gehitzea mm -hmm. orduan eh horrek xer suposatzen du ba hori da eh ikasle gehiago mm, gela batean irakarreak gela horrekin bi ordu gehiago sartzea ikasle bakoitz, osea irakarre bakoitzak bi ordu gehiago sartzea hor eh hor zou je hori, pues, mm, pues mm -hmm. dat da, e, de Irakansleak, pues Langabesian, de Kristonec-Inios-Bañoz, de Langabesian, de Langabesian, de Langabesian, de Langabesian, de Langabesian, de Langabesian, de Langabesian, de Langabesian, de irakasleen artean. Langabesian, de hori de Portoan, isa... izango ligt zateken, hori, e, e, e, piskabat, e, Nafarroan baian, aspaldi danik, ematen den, ererik... E, es hola bij bortizena <laughs> mm. bai bai bai gainera aipatzen ari gara hau guztia bueno murrizketa korokorrean estatu mailan onartutako lege berri horrien ondorioz mm. e, hemen nafarroan ere e, aplikatuko direnak e, ezkuntza kontsailariak esan duelako ba, bere egingo dituela e, mm. e, ba, arau berri hoiek eta murrizketa berri hoiek baina bueno es gara urrunera joan behar hemen mendiazkola escola askolan ere sufrituko ditu de aurora de guineas gerova moest is katao je katao bij bij van mendiaal de escola en bengaude vitam bata mendiaal de aardbeestiaal mendiaal de aardbeestiaal mendiaal de aardbeestiaal mendiaal de aardbeestiaal mendiaal de aardbeestiaal mendiaal de aardbeestiaal mendiaal de aardbeestiaal mendiaal de aardbeestiaal mendiaal de aardbeestiaal de aardbeestiaal mendiaal de aardbeestiaal mendiaal de aardbeestiaal bij het eren is, aan de hand van de irakasle, Een guaren artean es, va contractación, especialiste idagüeiones va tesseré. Uh -huh. Età, va i va suposat tu coluke, neurria ve caplicatge en asten malin va ira, va ba, ori, pues de la murristea, de la het murristen alcoholista tequelá. Daquí da tornor teari berri da principios usted ugesets, muha negonguñatequelá, bañava i eta bij de algoritagoenada, ori contractatie al kipitera kan, pues plantilla algoritagoquiones, e, pues va, e, ori muri esqueta pero la tarako ditu kun e, eta bueno pues de hmm. tietan, vaí orientación, vaí bai, pt, tal eta, eta tutores Eta gero aipatzearena hori, ehm, nolabait ehm, ere bajak ez direla kubritu izanenen. Mm -hmm. e, hori ere importantea da. Gaur egun ere badaude, bueno, bajaketa eh agian aste bete ondoren edo bi aste ondoren arte ez dira kubritzen. Mm -hmm. Orduan mm, egiten duguna da baja horien lana geratzen da zentruan gauden irakasleen eh baitan. Mm -hmm. Bai bai, zuen lankarga lan handiagoa gelditzen zaretenantzat ere, eh? Lankarga handiagoa zen gaur egunbait dugu hiru zaintza. Mhm. Mm eh, hori, pues hori aurrera nolabait aterari izateko. Hiruzaintza m urrisketa aplikatzen diren momentuan, eh beharbada bakarrik zaintza batekin geratuko ginateke. Mhm. Mm mm -hmm. Eta horrek esan daidu ba ezingo genituzkela ere lan zanaituz pues beharbada ira kaslebate gomdarko da bigeleekin. Mhm. Mm Bir helako porutsuekin, orduan gerdatzen al dira, pues, mhm, mm gerta daitezke. Bai, bai, bai, bai. Eta horri aurre egiteko asiak zarete irakasleak mobilizatzen, naiz eta badirudian datorren egun eta asteetan etorriko direla mobilizazio hori kandienak kontaigu zu pizkatxo bat zerarizareten antolatzen. Bai, ba, orrizki ezaberguia badaramago martxan hemen ikolan, kurtzahiran hasi ginen. En dat is ook een heel belangrijk punt. Het ook een heel belangrijk punt. Het is ook een heel ook convocatoria. Het is ook een heel belangrijk punt.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 eta beste 31an eta 21 29ekoa izango zen eskuntza mailan irakas, bueno, irakasuntza mailan eta 31akoa e, izango litzateke pizka bat ja sektore publikoari dagokion greba. Mm -hmm. Orokorragoa. E, bai, orokorragoa. Mm -hmm. Eh ala ere bueno, bagabiltza ez handizuan zela batzu izango duen departamentuan irakasleek izango duen nolako batzarraundi bat. Het is no, ba, ba daaroor i, een du convocatoria oplante atutta daño, guero ba dit oweré, ori bueno, claustro e, bueno, or, e, mm -hmm. e, ere ba bueno, e, sorry, ba ere, bi haste hauetan, e, batetik, pues ik ga en dan ga ik naar de mobilisatie van de Legalitarna Orean, dan Rio de protestak egun goira. Bai, bai, protestak seguruenik etengabeak izanen dira, zeren, e, bueno, hauzia lagria da, benetan, no, no, no. ezkuntza komunitatearen zat, no, no. eta ez dakit, ja, elkarrizketarekin amaitzeko, ez dakit, baikor sareten, zareten, e, mobilizazio hauekin guztiekin, ba, lege hau edo neurri murritzaile hauek atzera botako dituzuen. Hombre, van ik u eh, uiten, sorry, Correano, u te uiten, e, Borrocache, Daguerra, Sensayuna, mm. Gubay Corra, Gara, e, Denok, bat egiten Eta, Gendea, Epikache, Eta, jendea Riari, malima da, bai, es, askenean da, e, oza, e, Eta, Eta, Eta, Eta, Eta, Eta, Eta, Eta, Eta, Eta, Eta, Eta, Eta, Eta, Eta, Eta, Eta, Eta, Eta, Eta, Eta, Eta,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 Denon laguntzarekin, eta den, denon indarrarekin, eh, posiblea da. Mm -hmm. Ederki ba, ainara nazar, eh, irakaslea, mendialdea bi eskolan, mille esker benetan, vale. engurean izateagatik, Zura, sorte hon mobilizazioekin, eta urriangor arte. Ba, mil esker, venga. Agur, agur. agur. We Amarriak izateko 5 minuten besterik ez, e, e, eta guk agurre esan behar dizuego... Could... Hau zein da, guztia gaurko Berrion Saioan biarementse izanen gaitu zuego. goizeko sortzi terdietan Euskarazko Boletinarekin, eta goizeko bederatzietatik aitzinera Berrion Magazinarekin. Ori guzti hori, guziori, sortzian, eta badakizue interneten, eguzkiplaza Via arte txintxoak izan, eta ondo bizi,